Ecos del pasado. Ecos del pasado como siempre aquí en La Rosa de los Ventos con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta con Laura Falcó, Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿El mundo está cambiando o está volviendo? A lo que era, nos vamos en de viaje, luego lo contamos un poco, pero en principio hablamos de un viaje con la imaginación, con la información, con el misterio, por supuesto, a un país cargado de enigmas. Nos vamos a México, ¿no es así? Efectivamente, nos vamos a un país, eh, yo diría que mágico donde los ya, pero donde también hay maldiciones y lugares que parecen totalmente inhabitables. Por ejemplo, si hablamos... esta, esta casa, ¿no? ...efectivamente, hablamos de la casa de Claudia Mijanjos... ...este es un caso curiosísimo... le llamaron a esta mujer la llena de, de Cuerétaro... Eh, ...y es por lo siguiente, os cuento muy rápidamente el caso... ...para explicaros qué es lo que ocurre hoy en día en ese lugar... ...bueno, resulta, esto se remonta a 1989... Eh, ...a una mujer y a un marido que tienen tres hijos... ...dos niñas y un niño pequeño... ...y eh, cuyo matrimonio empieza a ir mal... ...pero empieza a ir mal no por nada... ...sino porque ella, la mujer... Eh, ...después de mudarse a donde vivían... ...en la zona que vivían de México... ...lleva a cambio a los niños de colegio... ...y cuando va al nuevo colegio... ...decide ofrecerse como posible profesora de catequesis... ...el caso es que la aceptan... ...y ahí conoce al padre Ramón... ...el padre Ramón hablamos de un señor... ...que medía metro noventa... ...ojos azules, encantador, guapísimo él... Y como la naturaleza es naturaleza, y aunque el padre Ramón se supone que no podía, pues lógicamente, pecar, pecó. Y ahí empieza el problema de esta mujer. Esta mujer se enamora locamente del padre Ramón, tiene un idilio. El padre Ramón, en cuanto se da cuenta de lo que está haciendo, decide pasar de ella, pero ella no pasa de él, y de hecho se divorcia de su marido. Ahí empieza una época muy convulsa en la que ella persigue, de hecho, y acosa al padre Ramón en numerosas ocasiones, eh, en la que su marido, sabiendo a pesar de saber toda la historia con este señor... Eh, intenta recuperar a su mujer y una noche, eh, exactamente la noche del 23 de abril, cuando este señor, el padre Ramón, decide devolver a sus hijos después de llevarlos a una fiesta del colegio empieza realmente una escena dantesca y es que Claudia enloquece. Claudia lleva tiempo pensando que la culpa de que no pueda estar con eh, el padre Ramón es precisamente eh, no solo su ex marido sino sus hijos, que sus bueno. hijos son probablemente el problema por el cual el padre Ramón no puede estar con ella. Enloquece, de hecho ya lleva, según el terapeuta de la, fa, de, la, de la pareja, ya lleva tiempo con unos ciertos comportamientos algo extraños, pero esa noche enloquece del todo. De hecho llama a una de sus mejores amigas eh, diciéndole que las cosas van mal, que oye voces, que ve ángeles que le están diciendo que tiene que estar con el padre Ramón Bueno, eh, imagínate la locura, la amiga le dice que se tranquilice, eh, que no pasa nada, que ella irá a verla al día siguiente, y sí, evidentemente, la amiga Vázquez va a verla al día siguiente, pero cuando abre la puerta de la casa, lo que primero que se encuentra es el cuerpo de Alfredito, de seis años de edad, entró dentro de un charco de sangre. Qué barbaridad. Tal sí. como ve eso, llama a la policía, Joder, como te puedes claro. imaginar, aunque sigue entrando en la casa y se encuentra a sus dos hijas también muertas, y ella durmiendo plácidamente en su cama. Joder, o sea, eh, fue una auténtica matanza lo que hizo esta mujer, matanza, ¿no? se cargó sí. a los tres niños. Mm. Cuando llega la policía, se la lleva al hospital, porque más allá está como medio inconsciente, y ella cuando despierta de este letargo, eh, no parece recordar nada. De hecho, dice que tiene que ir a buscar a sus hijos al colegio y por favor que la dejen irse. De hecho, la policía lo que hace es detener al padre, a Alfredo, pensando que realmente realmente pues ella no ha tenido nada que ver y que bueno, ha sido el padre en un ataque de locura. Claro, o sea, esto cae enseguida por su propio peso y se dan cuenta que es ella, que se ha vuelto directamente loca. Bueno, más allá de que esta mujer, como os podéis imaginar, fue juzgada y enviada a un psiquiátrico durante 30 años, que era la pena máxima que se la podía imponer y que actualmente gasta en libertad, esa casa es una casa Como cualquier casa donde puede pasar un suceso tan trágico, donde siguen pasando cosas, ¿no? Y ahí es donde vamos. Es una Tenemos... casa, digamos, en la que quedó ese hecho terrible y luctuosísimo, eh, quedó como impregnado. Es lo que ocurre en muchas eh, circunstancias, esa impregnación, esas cosas del pasado que se manifiestan a veces, como nos vas a contar. Sí, de hecho aquí tenemos dos teorías posibles. Una que habla de eso, de una impregnación después de un hecho terrible, ¿no? De hecho, Carlos Trejo, que es investigador paranormal en el país, en México, asegura que no es que él mismo logró ver a una niña en la cocina con pijama ensangrentada. Y de hecho, en el libro Evidencias de Vida después de la muerte, él mismo relata que un vecino, un hijo, el hijo de un vecino, de hecho un niño, que estaba con, jugando con una pelota fuera de la casa, la casa, cuando la pelota le cayó dentro de la casa y él saltó la verja para ir a recogerla, se encontró precisamente a una niña... ...en pijama... ...que se asomaba por la ventana... ...evidentemente no era una niña... ...era un fantasma, ¿no?... ...dicen que esa niña continúa manifestándose... ...de hecho hay vídeos... ...donde se registran movimientos... sin razón aparente... ...la gente dice que las vibraciones del lugar... ...son muy pesadas... ...y que muchas fotografías... ...aparecen sombras... ...cuando no hay nadie en el lugar... ...pero, como te decía... ...a veces hay otras versiones... ...no se sabe que fue antes... ...el huevo o la gallina... Mm -hmm. Porque hay otras versiones que lo que dicen es que es al revés, es que algo maligno habita desde siempre en esa casa, algo que hizo que esta mujer, que Claudia de 33 años, actuara de esa forma. De hecho decían que era posible que ella incluso estuviera como poseída por ese ente maligno, que muchos conocidos, amigos de la familia, decían que la habían oído hablar a solas, pero que aparte de su voz se oía otra voz más grave que a veces la contestaba a saber si no es un admit pill, es decir, un caso de estos en sí, que sí, sí. reside algo previo y que ese algo previo altera la conciencia de la persona que produce ese hecho o que si realmente lo que hay es simplemente posterior al evento. En cualquier caso hablamos de una casa en la que actualmente no vive nadie y que difícilmente deje de vivir a nadie más. Desde luego que sí, eh, en alguna ocasión, eh, cuando hemos comentado el caso de Amityville, este es parecido, eh, seguramente no hay película así, no es internacionalmente conocido porque ha ocurrido en México y no ha ocurrido en Estados Unidos, pero en realidad es eh, casi casi igual, un hecho terrible, pero no terrible, no una historia oscura, no una historia terrible en eh, lo que ocurrió en el lugar. Totalmente. Y bueno, y vamos a hablar de otro caso también ¿En donde, mexicano. Exacto. Otra, otra casa, otro lugar encantado. Eh, ¿A dónde nos vamos ahora? Este es muy curioso, se llama la Casa de los Tubos, y es curioso porque es una casa hecha a construir por encargo, pero que nuevamente parece que el lugar, por algún motivo, algo no funciona bien en ese lugar, en ese terreno, no sabemos exactamente por qué. Te cuento, hablamos de la década de los 70, tenemos a un padre con una única hija, eh, viudo el hombre, y con un problema grave, y es que esta niña no puede andar, esta niña va en silla de ruedas, y el sueño del padre es construir una casa donde la niña pueda moverse con total libertad. Para ello encarga a un arquitecto de la zona un proyecto único, especial, la Casa de los Tubos, una casa completamente circular, como si fueran diferentes tubos de diferentes tamaños, donde todos son a base de rampas, para que su hija pueda recorrer la casa en completa libertad. Uh -huh. Todo empieza muy bucólico, todo empieza muy bonito. De hecho, el arquitecto está emocionado porque es un proyecto arquitectónico original, único. Claro, construye el... eso para ayudar a su hija. Ese es el origen. Con lo cual parece fantástico, ¿no? Hasta que se otorgue, claro. Hasta que se tuerce. Cuando se tuerce? Pues en la propia obra. De hecho, cuentan los trabajadores que eh, no saben por qué, el, el ambiente empezó a hacerse muy turbio. Muchas peleas entre ellos, eh, objetos de la obra que desaparecían y se culpaban entre ellos de su desaparición. Eh, peleas, tensión enorme entre, entre los diferentes trabajadores. Llegó a tal punto que incluso el jefe de obra los hizo sentarse e intentar um, solucionar esos problemas de, de convivencia. El caso es que ya faltaban pocos meses para que la casa se terminara cuando de pronto eh, uno de los trabajadores, de hecho el, quizás el más serio y el más formal sin saber bien bien cómo, cae al vacío, se precipita al vacío y se suicida. Bueno, se mata, más que suicidarse, se mata. Pero queda la duda entre los trabajadores si realmente ha sido una cuestión de que se ha suicidado o si realmente ha sido la mala suerte que ha querido que se cayese al precipicio. Pero eso se repite, pasan un, no llega ni un mes más, y otro trabajador, por accidente, vuelve a caerse del edificio y se matan. Lo, lo, lo curioso eh, del caso es que en el segundo, en la segunda casuística, en el hombre, en el segundo trabajador que se se cae, cuentan que antes de morir pronuncia una frase que deja a todos los presentes helados. Dice, no quieren que estemos aquí. Ahí empieza realmente un poco la superstición de este lugar, ¿no? Porque más El que caso... casa de los tubos debería llevarse casa del eh... tobogán o la casa asesina, ¿no? Porque parece eh... que, que quería hacer algo, eh, la casa eh... racionaba contra ellos. Bueno, el caso es que cuando ya está la casa a punto de terminar, se hace falta por poner las ventanas y quizás alguna cosa de pintura, pero la casa básicamente está prácticamente acabada, el padre se acerca con su hija y la deja subir y la deja recorrer la casa para ver lo bien que se maneja en ella. Hay un momento que la niña desaparece de la vista del padre y, de hecho, la niña se va hasta la parte más alta de la casa, Cuentan que de pronto se dio un golpe seco, un golpe duro, una mezcla entre acero y carne y que el padre sabe perfectamente que algún desastre ha pasado. Él corre como un loco buscando a su hija y se da cuenta que desde la parte más alta no sabe por qué motivo. La chica de ruedas ha resbalado, ha empezado a bajar a toda velocidad y por una de esas ventanas que todavía no tenía ventana que cerrara el espacio abierto, la niña se precipita al vacío y se muere. Jolines. Como os podéis imaginar, el padre desesperado ya no quiere continuar construyendo la casa. De hecho, se emborracha cada noche en el lugar y acaba tirándose de arriba abajo del edificio y suicidándose también. Con lo cual, pues imaginaros ya la leyenda de este lugar. Pero no acaba aquí la historia, y es que pasan unos años y a veces la lógica no es la más adecuada. Pero ocurre que otro padre, cuyo hijo también va en silla de ruedas de esa casa... ...y lógicamente pues le pasa igual que a la anterior... ...y si esa casa es ideal para mi hijo... ...y decide comprarla... ...pero nuevamente las cosas no van como deberían ir... ...y al muy, muy poco tiempo de estar acabando las obras... ...porque nuevamente la casa se quedó en medio de construcción... ...si nos acordamos... ...pues cuando él además, como la casa había sufrido un cierto abandono... ...pues intenta remodelarla... ...cuando él está empezando a terminar la casa... ...nuevamente su hijo también decide pues visitar la casa... ...con suya de ruedas y no se sabe por qué... ...pasa lo mismo que la vez anterior, el niño sale despedido por la misma ventana y también muere. Bueno, desde Uf. entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta casa? Pues dicen pues lo que... que ha ocurrido hasta ahora es que nos has dejado los pueblos de punta, ¿eh? Pues sí, la verdad Porque es que qué, no parece que... esta casa es que la que casa o habitada. la ventana encantada? ¿eh? No lo sé, sí. me parece como que el lugar no quiere ser sí, habitado, sí. en cualquier caso la gente cuenta que desde lejos, incluso eh, en algunas de las ventanas, se puede ver a una, doce, a una niña de 12 años que pasea por el lugar. A día de hoy, ¿qué ocurre con esta casa? Pues se encuentra en remodelación. Alguien, no se sabe quién, ha decidido comprarla y hay un nuevo arquitecto que está a cargo y que pretende modernizarla para que alguien pueda habitarla. O quizás no. Bueno, oh. eh, tú te dirías. Eh. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Eh, eh, es... ¿Cogeríamos, aunque fuera muy buen de precio, eh, una casa en donde ha pasado algo así, en donde pasa algo así? Pues eh, es una elección eh, difícil, ¿no? Aunque nos la regalen, no sabemos si las queremos o no, ¿eh? Bueno, la verdad es que hay casas que quizás es solamente un hecho. En este caso son tantos hechos claro, tan claro. parecidos que te planteas realmente hasta qué punto pues la casa o el terreno es habitable. ¿no? Pero ¿en qué, qué es lo que hay ahí para que pues pasen estas cosas. Y no una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro y cinco veces. Realmente pues eh, <ríe> te lo planteas. Desde luego. La casa de Querétaro o la ventana de Querétaro o lo que fuera pero eh, la verdad es que el lugar tiene una presencia invisible con mucha personalidad y con eh, mucha mala leche porque eh, se carga a todas las personas que intentan eh, hacer algo. Por cierto, Laura, el otro día hablábamos contigo de tu nuevo libro, de tu nueva novela que iba a aparecer esta semana, La Maldición de la Lanza Sagrada. Se ha estrenado ya, ya está en, los, eh, en las librerías, eh, ya está a la venta... Bueno, la recepción por parte de la gente espectacular, ¿no? Bueno, de hecho, ayer mismo tuvimos que reeditar, bueno, ayer no. el viernes tuvimos que reeditar y en Amazon and Rotostox eh, bueno, eh, increíble increíble eh, la verdad es que no sé qué decir estoy un poco incluso abrumada por el éxito que está teniendo, porque yo siempre siempre he sostenido una, una teoría, un poco quizás eh, tonta, pero eh, mi teoría ¿no? de que cuando un autor tiene un gran éxito el vértigo viene después, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y ahora qué? <ríe> o sea, ¿Y ahora qué escribo después de esto? Entonces, cuando he visto que esta novela está arrancando de la forma que está arrancando, que la gente la está leyendo y me está diciendo que les está encantando, que me han tenido que reeditar a toda prisa pues no puedo evitar tener un poco esa sensación de vértigo, de decir ¿qué está ocurriendo? pero bueno, es una buena noticia en cualquier sí. la maldición de la lanza sagradal, que lo decíamos eh, la pasada semana tenía que ver con el mundo del esoterismo nazi en concreto con una lanza que buscaron los nazis que buscó Hitler, que era algo así como el bastón de, de mando era lo que le iba a hacer eh, pues lo que después eh, hizo era una de las herramientas eh, que estaba buscando ese mundo esoteric Nazi para conseguir eh, dominar y conquistar el mundo. Eh, es posiblemente uno de los elementos eh, más importantes en las eh, creencias eh, de los nazis, en ese esoterismo nazi. Cuando hablamos en de ese esoterismo nazi hablamos eh, de, este, de esta lanza sagrada entre otros objetos, ¿no? Efectivamente. En general y todo el, todo, vamos, todos los generales nazis estaban un poco imbuidos por esa locura de Hitler y de Himmler, esa pasión por los objetos sagrados, la búsqueda del grial, de la lanza del destino, e incluso del bastón de mando, del Arca de la Alianza, de las caladeras de cristal, Hitler un poco persiguió todos esos objetos y se hizo con el que puro, que en este caso es eh, la lanza del destino. Y con todo lo que esa lanza acarrea en cuanto a supersticiones, leyendas y de más, ¿no? Y, y ahí ya se abren las creencias de cada uno. Y sobre esoterismo nazi ha versado el congreso online que se ha celebrado hace tan solo eh, unas horas, unas eh, jornadas, un espectáculo eh, fantástico, un nuevo tiempo, oh, ha sido un gran éxito lo que habéis organizado, y también de, pendientes de cómo está evolucionando el mundo, nos eh, vamos eh, con muchas medidas de precaución, eh, vas a proponer una serie de, de viajes eh, con muy pocas eh, pelazas pero bueno estamos en otro tiempo en otro mundo pero el misterio está ahí esperando que lo vayamos a ver ¿no? efectivamente planteamos eh, en vez de un solo gran viaje lo que planteamos son tres viajes de plazas muy muy reducidas hablamos de veinte, 25 plazas a lo sumo cuando normalmente nos vamos casi cincuenta personas nos vamos a la mitad y planteamos dos alternativas bueno, tres, eh, aunque una es la misma en diferentes fechas ¿no? de, podemos ir oh, del 2 al 11 de agosto a Transilvania y Bucovina, un viaje de 10 días para no olvidar, o sea, porque realmente es un paisaje, es un lugar único yo la verdad lo conocí hace unos años de la mano de Lorenzo y me enamoré del lugar vamos a recorrer desde el bosque de olla eh, Baciu hasta lugares como, bueno, el bosque este es conocido como el Triángulo de las Bermudas Europeos Así que vosotros mismos. Visitaremos, por ejemplo, lugares como el castillo de Unedoara. Yo los nombres los tengo que decir poco a poco, porque ya sabes que me hago un trabalenguas. De, bueno, muy, bueno, muy con esos nombres es muy fácil facilidad. hacerlo. ¿eh? ¿Vale? Eh, también, por ejemplo, los misterios de las gargantas de Vicaz, que es famosísima. recordaremos eh, Bistrita, Bueno, lugares preciosos, evidentemente. pues eh, Todo lo que es la ruta de la novela del conde Drácula, la casa donde nació Blat el empanador. Incluso viviremos una aventura eh, por cuatro, con 4x4 por los cárpatos transilvanos. Así que, aquellos que quieran, ya lo saben, viajesprisma.com, del 2 al 11 de agosto, Transilvania. Pero, también para aquellos que quieran quedarse en la península, del 2 al 10 de agosto, haremos un viaje, en este caso con Josep Guijarro de Guía, que será Tenerife y La Gomera. También lugares mágicos que los hay en Tenerife y en La Gomera e incluso pues a, habrá por ejemplo una noche ovni, una noche de contemplación de las estrellas eh, se visitarán por ejemplo lugares eh, pues fantásticos porque como sabes en lo que es eh, Tenerife y la Gomera hay una gran tradición de magia y de chamanismo con lo cual recorreremos pues todo desde la pirámide que hay en Tenerife hasta pues cosas mágicas que hay en la Gomera, ¿no? Y nuevamente en la segunda quincena volveremos, en este caso Lorenzo Solo eh, volveremos del 16 al 20 El 3 de agosto, en este caso ocho días a recorrer Transilvania, un recorrido un poquito más eh, pequeño, pero vamos igual de apasionante Eh, pues eso, en este caso, pues ocho días de la mano de Lorenzo Fernández. Así que ya sabéis, teniendo en cuenta eso, que hay pocas plazas, porque no podemos ir mucha gente, porque evidentemente. Claro, viajar, los tiempos son los que son, pero eh, claro, la viajar podríamos viajar, pero bien, muy bien, claro, ¿no? viajar puedes viajar. El problema es que luego si vas mucha gente en cualquier sitio, puedes tener problemas en restaurantes, claro. en locales. Entonces, lógicamente hay que ir con un grupo relativamente pequeño, todo muy bien medido, en el autobús. Los autobuses, lógicamente, tenemos que dejar espacio para que la gente no tenga que estar todo el rato con la mascarilla, o sea, hay que hacer una serie de cosas que lógicamente obligan pues a reducir el grupo a la mitad. Pero bueno, para aquellos que quieran ya lo saben, del 2 al 11 Transilvania, del 10, ay, del 2 al 10 Tendife Gomera y del 16 al 23 otra vez Transilvania. Así que viajesprisma.com Viajesprisma.com, también en Espacio Misterio está la información, eh, os lo cuentan, nos lo ha contado Laura Falcó y... Eh con Lorenzo Fernández también, los en dos, os nos invitáis a un nuevo viaje eh, a través de la radio, a través de vuestros relatos, en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, a la una y media, ya vuelven los horarios, a la una y media, al Colegio Invisible, ¿a dónde nos proponéis viajar? Pues bueno, esta vez, más que a dónde, es a qué, Porque vamos a hablar de un tema que yo creo que es apasionante, eh, viajaremos, eh, pues lógicamente, a algún hospital, porque es un lugar donde suelen ocurrir estas cosas, porque vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte de CMs. Hablaremos además con gente tan interesante como, por ejemplo, el doctor Gaona o con, eh, con el doctor Pertierra, que, que sufrió una FM, ECM una y, de hecho, ha escrito mucho sobre el tema Y bueno, y hablaremos pues de todo tipo de CMS, eh pero sobre todo de las buenas, porque yo creo que más adelante podemos hacer un especial solo de las malas que también las hay. Eh, es un tema apasionante, es un tema que además inquieta mucho, porque te hace pensar y recapacitar y plantearte qué hay después de la vida y, y bueno, pues eso que quiera acompañarnos ya lo sabe el jueves a las, el jueves a la una y media hablaremos de experiencias cercanas a la muerte. El jueves por la noche, la una y media, entre una y media y dos y media, eh, Laura Falcó, junto a Lorenzo Fernández, os invitan a conocer el mundo de las ECM en el Colegio Invisible. Y el próximo domingo, aquí estás eh, con nosotros, eh, con más ecos eh, del pasado. ¿Te parece, Laura? ¿Quedamos entonces? Perfecto. Os veo en una semana. Chao. Chao.